Hola Jorge, buenos días. ¿Cómo anda todo hoy? Muy bien, muy bien. Hoy al comenzar el programa le decía a los oyentes cuántas cosas han pasado en la economía del mundo desde mm. el miércoles pasado hasta hoy y qué novedades tendrá para eh, trasladarnos Mauro Mendiguro en nuestro encuentro semanal. ¿Qué hay para contar? A ver... Bueno, vamos a arrancar por acá, por Uruguay, después vamos a ir, sí, efectivamente, a este el gran tema que es este qué va a pasar hoy de tarde con los anuncios de la Reserva Federal, pero este me gustaría primero eh, dar algún pincel una una pincelada del mercado inmobiliario, cómo se ha movido. El eh. Instituto Nacional de Estadística publicó datos de diciembre del año 22 enero 23, compraventa de inmuebles, en eso me estoy este, concentrando, donde hubo una situación un poco rara, particular, interesante de analizar por qué pasó, pero bueno, lo nuestro descriptivo hoy nada más una caída en la cantidad de ventas, de compraventas de inmuebles, concretamente a nivel nacional, 15,7% cayeron eh, desde eh, este bimestre de diciembre-enero 21-22 a eh, diciembre-enero 22-23. Pasamos de 7.655 compraventas, eh, perdón, de 9.089 a 7.655, pero en realidad lo más raro, lo, lo, lo que llama poderosamente la atención, eh, fue que Eh, el mes de diciembre este, tuvo una diferencia eh, importante el año pasado, como si hubiera habido algo puntual, es lo que marca eh, realmente la diferencia. Si uno ve el diciembre contra diciembre, diciembre 21 contra diciembre del 22, es donde encuentra esta diferencia. Así que probablemente se deba a algo muy puntual que ocurrió el año pasado, y que se arrastra este año. A nivel eh, de departamentos, bueno, en el caso de Montevideo, la caída fue eh, parecida, 17,35, de 3.136 compraventas a 2.592, y en el caso de Maldonado, que es siempre un, este, un dato interesante a nosotros, eh, nos interesa por la cantidad de actividad inmobiliarias que hay, pasó de 1.419 a 1.124 compraventas, un 20,8% de diferencia. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Daría la impresión de que esa anormalidad de diciembre del año pasado, del año 21, perdón, es la que está generando la distorsión y, bueno, tendría que eh, normalizarse en los próximos meses. Pero, eh, como tú bien dijiste, lo hoy las antenas están todas paradas hacia los anuncios que va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos, que se reunió en estos últimos días, ha estado reuniendo... Eh, y ha tomado algunas decisiones, sí, efectivamente, bastante en línea con lo que hablábamos el miércoles pasado. Sí, concretamente, lo primero que hizo la Reserva Federal, nosotros advertíamos que nos llamó la atención un poco la pasividad del momento, como restando la importancia a la quiebra del Silicon Bank. Eh, bueno, esa actitud cambió radicalmente. Casi te diría yo, capaz que estaban escuchando esta radio, Jorge, porque cambiaron <risa> radicalmente. A partir del jueves salió la secretaria del Tesoro fuertemente a pedirles a los bancos americanos que intervengan, que esto no es algo fácil de solucionar, o por lo menos con la pasividad no se soluciona. Y en segundo lugar salieron todos los bancos europeos, en este, los bancos centrales de Europa, Estados Unidos y Japón, A dar un poco bueno lo que decíamos ahora un poco de tranquilidad al mercado que estaba eh, con una, un nerviosismo muy fuerte a partir de los problemas en la banca suiza dando a entender que el tema era mucho más grave que aquel que se había imaginado uno al principio ¿no? con una pasividad tan fuerte será cuestión de, de una sola golondrina y no estamos llegando al verano bueno da la impresión de que hubieron varias golondrinas más y de hecho a partir de las manifestaciones de la propia Reserva Federal de Estados Unidos, varios bancos americanos privados, todos comandados por el JP Morgan, salieron a intervenir a comprar directamente el eh, Republic Bank, el que estaba en segunda línea, a punto de caer también, y de esa manera evitaron una corrida bancaria importante en Estados Unidos, que podría haber arrastrado aún más a las, al caos, a las finanzas internacionales. Y del lado de Europa y de Japón, y luego se sumó un poco después China, que está un poco fuera de esto por las particularidades de la banca china, también dijeron que bueno que los bancos eh, centrales no van a quedarse con los brazos cruzados ante eventuales corridas del sistema eh, bancario, de los depósitos, de los depositantes en los bancos europeos, japoneses y asiáticos, lo cual blindó bastante al mercado, se tranquilizó bastante el mercado en el día de ayer las acciones de los bancos en Estados Unidos subieron bastante, dando a entender que, bueno, por lo menos hubo una reacción y las cosas nos van a quedar a la abartola, al, al, al libre albedrío de, de ser solucionadas. Sí, hay que escuchar muy bien qué va a pasar hoy, porque están todos atentos, estamos todos atentos, ¿a qué es lo que va a decir la Reserva Federal? La Reserva Federal está en una disyuntiva, hasta este momento ha estado subiendo las tasas para combatir la inflación, Pero ese aumento de tasas ha sido uno de los determinantes de esta crisis, o esta mini-crisis, por el momento mini. Eh, ¿Qué va a decir? ¿Va de, a de, de en la suba de tasas? ¿Se va a entender esto como que va a priorizar al sistema financiero sobre la inflación y volverá a retomarse la inflación? ¿O dirá, bueno, esto, no, esto se solucionó y por consiguiente voy a seguir mi camino como si nada hubiera pasado? Vamos a ver cómo interpreta el mercado cualquiera de las dos este, versiones. Son muy complejas de, de analizar después a, a posteriori porque si la Reserva Federal dice no pasó nada, bueno, ¿cómo se va a interpretar? ¿Como realmente no pasó nada o estamos barriendo para abajo de la alfombra y hay algo mucho peor que va a saltar más adelante? Esa es una de las interpretaciones posibles. Y la otra, si habrá sido grave el tema que es la Reserva Federal, cambia el rumbo de su política monetaria. Esa es otra interpretación, sí, es que la Reserva Federal cede y dice, calmémonos, dejemos esta política por algún tiempo hasta que el sistema vuelve, el sistema financiero vuelva a la normalidad. Entonces, pobre el presidente de la Reserva Federal, porque va a depender muchísimo de lo que diga y de la forma en que diga, de la reacción del mercado. El mercado se va a tranquilizar a partir de lo que diga hoy la Reserva Federal o tomará nota y dirá, bueno, vamos a tener más inflación, o el problema recién empieza. Yo creo que hay que esperar, vamos a ver qué dicen hoy, qué es lo que ocurre, este, vamos a ver cómo continúan las este, el, las bolsas a partir de los anuncios de hoy. Lo que sí está claro es que hay varias instituciones que están en la mira, y eso un poco fue lo que dijo Yellen esta última semana. O sea, no pensemos que esto fue un solo un banco, Acá hay varios que están, de hecho la reacción de los restos de los bancos, los más grandes, fue inmediata. ¿Eh? Compremos, ¿eh? entremos directamente a al que está en el segundo lugar y ese fue el objetivo del cierre de la semana pasada y inicios de esta. Vamos a ver qué pasa, pero hay varios bancos que están en línea, verdad que están en una situación muy similar a la que eh, tenía el Silicon Bank en la semana pasada o este otro este intervenido en estos últimos días. Eh, no sé hasta cuándo van a los bancos privados a seguir participando. Todas las cosas, yo creo, Jorge, se van a empezar a dilucidar en los próximos días. Eh, lo que sí está claro es que, como decíamos en la semana pasada, estamos en eh, un área de turbulencia. Claramente, turbulencia financiera. Hay que ser precavidos, tranquilizarse y esperar un poco que pase el vendaval este. Esperemos que pase rápido y pronto. Por lo menos, la buena noticia es que el sistema financiero internacional, privado y público, reaccionó para bien. Eso es importante. A mí me preocupaba la pasividad de los días anteriores. Eh, la Reserva Federal no puede decir aquí no pasó nada si cambió la estrategia que venía aplicando hasta el momento. Quiere decir que algo pasó. Exacto, y, si cerraron, sí y si cerraron varios eh. bancos, algo pasó. Y si sí. como consecuencia el Credit Suisse tuvo que ser vendido en, en un tiempo récord, realmente la solución para el problema del Credit Suisse me, me sorprendió por lo rápido, ¿no? En 48 horas se liquidó el tema. Sí, un y poco la fue... idea es barramos rápido claro. para que nadie acuerde, Y ¿no? fue comprado por por su principal competencia, es así, ¿no? Sí, exactamente, efectivamente, fue comprado por su principal competencia. Eh, fue un golpe muy fuerte para el sistema financiero. Si bien algo ya se sabía, el banco no estaba funcionando muy bien, pero no deja de ser una noticia que pone nervioso a más de uno. La pregunta siempre es, ¿y el próximo cuál es? Ese es el razonamiento. Si uno tan grande cayó... El mismo No le estará pasando lo mismo Ese es el, el razonamiento del ahorrista Que puede ser el peor de los razonamientos Para un sistema que se basa en la confianza Por eso es fundamental Que tanto los bancos privados Actúen rápidamente ¿sí? es verdad Y en segundo lugar Que las autoridades La Reserva Federal o los bancos centrales Den tranquilidad al mercado Con una contundencia Que aparentemente apareció En los últimos días y eso tranquiliza Una pregunta casi doméstica, eh, ¿acá en nuestro país está todo tranquilo? Por el momento sí, por el momento no hay ninguna preocupación, porque inclusive los bancos que están en en la en el baile a nivel internacional no tienen sucursales en, en Uruguay, concretamente, algo sí en Brasil y en México, eso sí, esos países, alguno está ahí, en, pero en Uruguay no, al ser una plaza chica, tenemos esa ventaja este somos este muy chicos en el mercado financiero internacional y estamos muy poco unidos a las bolsas internacionales así que como que no se está viendo más allá de algún movimiento puntual del dólar sí que subió un poco en los días de la cuando estaba más este crispada el, el pensamiento el razonamiento y el accionar de los eh, inversores financieros a nivel mundial subió ahí un poco pero después volvió a recostarse a los mismos valores que tenía previo a la crisis, o más o menos los mismos. Así que por el momento, acá no hay no hay grandes novedades en el sistema financiero. ¿Y los 400 pesos del Blue en Argentina no tienen relación ninguna? Sí, ahí también. Es, es, Argentina, si bien directamente no está relacionado con estos bancos, pero es clásico cuando hay mucho nervio. Eh, me quito de encima lo más riesgoso y ya hay algo riesgoso en este momento tener pesos argentinos sí. o tener títulos argentinos bonos argentinos es eh, lo primero que liquida el que tiene algo de nervio y de miedo es lo más riesgoso y bueno si alguien tenía algún bono argentino o tenía algo de pesos argentinos lo que sea lo vendió fue lo primero que vendió después este el resto verdad eso es clásico cuando uno cuando el mercado se pone nervioso vende todo lo que implica complicaciones o riesgos. Y Argentina está ahí sí está en primera línea y el Blue lo refleja con una ida con a favor del dólar en Argentina como si ya no hubiese sido tendencia, bueno, más que tendencia a partir de, de los nervios del sistema financiero internacional. Mauro, gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, gracias a ti, Jorge. Buena semana para todos. Igualmente. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta